En este momento es que hay un control de inspectores de tránsito que están tratando de que las personas que pasen por este lugar lo hagan a una baja velocidad, cosa que le está costando y mucho, porque tanto las personas que salen de la ciudad por ruta 5 o la que están ingresando, eh, se encuentran con este... Con esta cantidad de inspectores, con sus camperas eh, amarillas, eh, que se los ve de muy lejos, pero no saben qué está pasando. Le están pidiendo que bajen la velocidad, pero toda esta circulación está de manera normal. Tanto la entrada de Tello hacia eh, Arturo Ilia, como las personas que vienen para Santa Rosa o que salen. de la ciudad. No hay un corte en este lugar, pero sí hay mucha gente trabajando. ¿Por qué? Porque este lunes, este lunes 11, esta empresa debería terminar esta obra y entregarla. Y está bastante avanzado. ¿Por qué? Porque los trabajadores, hay unos, unos cuatro o cinco trabajadores que están haciendo algunos trabajos mínimos, con palas ya no hay máquinas grandes en este lugar. Y también está trabajando la gente de la cooperativa. terminando de colocar la electricidad que va este, a abastecer a estos semáforos que hay aquí en Tello e Ilia. Hay eh, cinco eh, columnas de semáforos, eh, dos que apuntan hacia, este, hacia el este, o sea, cuando entras a Santa Rosa, uno sobre la calle Tello, que las personas que vengan desde el barrio eh, Villa Martita o Villa Navarro Sarmiento van a tener que esperar ahí, otro en la colectora de Idia y Tello y uno más en los carriles centrales saliendo de Santa Rosa. Después hay una bajada nueva que se van a encontrar las personas que salgan de Santa Rosa por ruta 5 a la altura de Teófilo de la Colina, hay una bajada en ese lugar, hay una nueva este, subida eh, en, sobre la calle Graci y una más que está apenas salir sobre Tello por colectora. Toda esa obra... es la que se hizo en este lugar y van a terminar o deberían terminar y entregar la semana que viene. Eh, lo que nos decían en, en, eh, recién empleados eh, municipales es que posiblemente durante el día de hoy queden estos semáforos intermitentes con luz amarilla, pero eso va a depender de los últimos trabajos que estén haciendo los dos operarios de la, de la cooperativa que lo están haciendo desde, desde hace un rato largo en este lugar. Mientras tanto, en algunos canteros centrales están haciendo algunos trabajos de, de, de, de acomodar el, de parte de, del escombro y también un poco de, este, de, de las pocas máquinas y herramientas que le quedan, y esto te, te, te debería quedar terminado. Sigue habiendo algunos tambores colores naranja y blanco que están sobre la ruta este, haciendo un poco de, de, este, de separación entre, entre unos trabajadores y otros, y después, bueno, como les cuento, eh, hay por lo menos cuatro inspectores de, de la Municipalidad de Tránsito, intentando que este tránsito por este lugar sea un poco más bajo de velocidad del que hay ahora. Por eso es que no hay un corte, pero sí las personas que vengan por este lugar durante todo el día de hoy y posiblemente el día de mañana se van a encontrar con un montón de personas trabajando en la calle y posiblemente durante el día de hoy, Con estos semáforos ya en intermitente y posiblemente la semana que viene ya estén funcionando con este con los debidos colores y sobre todo este con eh, con la con la obligación de cumplir de parar o este continuar su su tránsito por acá. Claro, bueno, ojalá que eh, y esperemos eh, que sea la solución eh, para ese cruce conflictivo que. ha generado un montón de siniestros viales. Y por lo menos no se va... No, después que se haga esto, y seguramente se, se respetan los semáforos, no se va a poder hacer la famosa U, claro. este, esa que se hacía y demás, este, que era de retomar, mientras venías por colectora retomabas sin mirar qué pasaba del otro lado. Seguramente esto va a, ben, va a beneficiar a la seguridad. Sí. Después, por supuesto que cada una de las personas lo tienen que cumplir, y sobre todo en este lugar, respetar un poco las velocidades, porque están pidiendo los carteles... que se ande a no más de 20 y te digo que están pasando a 60 sí. kilómetros por lo menos eh, todos los autos camionetas y, y camiones que pasan por acá y eso que hay gente trabajando imagínate cuando no haya nadie acá claro sí bueno bueno una de las una de las problemáticas es eh, la velocidad Mauro eh, bien Mauro bueno cuando haya más novedades más vale al aire cómo no Pali bueno, bueno hasta luego gracias nuestro cronista de exteriores Mauro Monteiro, nos contaba bueno que en los